20 segundos. Quien se encuentre con Dios no comparte nada con él, él entró en el paraíso, y quien lo conoce compartirá el fuego.